Gracias. Queridos amigos, de nuevo un nuevo día con todos vosotros. Un verdadero placer poder compartir pues estos momentos de radio, estos momentos de amistad y de cariño de todo el equipo que componemos Radio Adventista. Como cada día a esta hora, llegamos hasta vosotros con la ilusión de poder compartir pues casi 50-60 minutos de radio en el cual podemos pues compartir, como os digo, ilusión, cariño respeto y sobre todo una programación hecha con muchísimo, muchísimo cariño para cada uno de vosotros desde los estudios centrales de Radio Adventista Sagunto, España Pues como cada miércoles tenemos una programación especial, específica, diseñada para ti, para que puedas disfrutarnos desde la playa, desde el coche, en tu casa, a través de internet y ya también a través de las emisoras de Seven Day Radio. ...que se conectan con nosotros a esta hora... ...poco a poco vamos acabando el mes de julio... ...la verdad es que estamos ya avanzando... ...estamos a 22... ...y nos queda esta semana... ...y la semana que viene de programa en directo... ...y luego ya durante el mes de septiembre... ...pues ya sabéis, vienen los días de descanso... ...y vienen también, pues, seguir preparando programas... ...para el septiembre, que volveremos a estar con vosotros... ...en los programas en directo de Viento del Este... ...y el programa Entre Amigos... ...si quieres ponerte en contacto con nosotros... ...pues ya sabes, ¿no? 26 265 1230 El teléfono de Radio Adventista Directo a control En el control hoy está Antonio Lerma Y él será el que atienda el teléfono Si quieres llamar ahora Si nos estás escuchando a través de la reedición De la tarde o de la noche Pues ya sabes que puedes hacerlo A info .com, Que son Es la dirección de eh, Radio Adventista Que abrimos todos los días Y procuramos, procuramos contestar Todos los correos. Algunos nos han podido pasar, pero no ha sido nuestra intención. Agradecemos a aquellos que estáis pidiendo los cursos de la Voz de la Esperanza, ¿eh? Salud, eh, de salud, de estudio de la Biblia. Eh, se os atiende, se remite directamente a los compañeros de la Voz de la Esperanza y eh, tenéis a vuestra disposición de forma gratuita y sin ningún compromiso los cursos para estudiar la Biblia. Una guía práctica para conocer el mensaje de Dios para nuestra vida. No olvides, los cursos de la Voz de la Esperanza están a tu disposición, gratuito y sin compromiso. Simplemente escríbenos un mensaje a info.radioadventista.com y podremos eh, servirte a través de los compañeros del, eh, de ese departamento los cursos con muchísimo, muchísimo gusto. Pues hoy tenemos, como cada miércoles, pues la, el radioscopio, la selección musical que Antonio nos prepara cada día... Las efemérides, la, el pensamiento y una entrevista. Ya sabéis que estamos en un periodo de reedición de entrevistas. ¿Por qué? Porque nuestros colaboradores están fuera del campus, fuera de la zona de influencia de la radio, pues porque están de vacaciones o trabajando en otros sitios. No, no vamos a decir que todo el mundo esté de vacaciones. Pero lo cierto es que no disponemos de, de personal para poder ir a... Seguro, seguro que la entrevista de hoy también, también, también, también te gusta mucho Tus comentarios a info .com. Pues ahora es hora de empezar, son las 11 y 5 minutos de la mañana Y hora de empezar el programa de hoy en directo Este razón, Antonio Lerma y un servidor Estaremos con vosotros juntamente con la persona que remitimos la entrevista Hasta justamente un poquito antes de las 12 ¿Te quedas con nosotros? Pues te invitamos ¡Feliz día! ¡Comenzamos! 800 hectáreas arrasadas por el fuego. ...como cada verano en estas fechas... ...unas veces intencionadas... ...y otras veces por la climatología... ...el exceso de calor... ...las altas temperaturas... ...la verdad es que nuestros bosques... ...empiezan a arder, arder, arder... ...y cada año se pierden... ...miles y cientos de miles de hectáreas... ...de bosque... ...bosque autóctono en algunos momentos... ...bosques generalizados de pino... ...en otros, pero lo cierto... ...es que en el día de ayer, en el día de hoy... ...se sigue luchando en la provincia de Tarragona... ...en la Horta de San Juan, ...contra un viento, contra un fuego... ...que promovido por el viento... ...ya lleva calcinadas... ...800 hectáreas de bosque... ...pero además... ...de la noticia pues puramente ambiental... ...que es muy, muy importante... ...también... ...tenemos que lamentar... ...el fallecimiento de... ...cuatro bomberos... ...que estaban haciendo la extinción del fuego esta mañana escuchaba en una cadena pública al director o al responsable de eh, la infraestructura del eh, autonómico catalán y decían que eran cuatro personas profundamente preparadas y con una alta calificación profesional que llevaban años trabajando en el tema, pero ya veis el fuego no hace distinción entre novatos y personas que tienen que tienen eh, muchos años de experiencia. Uno de los mayores peligros que tiene hoy eh, el, el incendio de la provincia de Tarragona es el viento fuerte, cambiante a rachas. De hecho, ayer prácticamente se creía que el fuego estaba controlado, pero el cambio repentino del viento a grandes eh, o a ráfagas importantes dio al traste con el intento. Y ahí fue donde murieron los cuatro bomberos. Y además, hay dos Gravemente heridos que están hospitalizados en el hospital de Horta de San Joan. A las 80 dotaciones que ha mantenido abierto el frente durante toda la noche se han in ido incorporando a partir de las 7 los medios aéreos que si las condiciones meteorológicas lo permiten colaborarán con las dotaciones terrestres ya que hay previsión de que vuelva a soplar el viento en la zona de eh, influencia del incendio. Está previsto que se añadan cuatro helicópteros, bombarderos, dos de mando, seis avionetas de vigilancia y ataque, dos hidroaviones cedidos por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. El ministro de Defensa, además de colocar en las tareas de extinción con miembros de la UME, ...ha activado a la Brigada de Refuerzo... ...de incendios forestales... ...durante la noche los efectivos... ...trabajaron... ...en los flancos del incendio... ...para que el, el, el perímetro... Del, ...del incendio no creciera... ...y esta mañana si el viento lo permite... ...se espera que los medios aéreos... ...los puedan remojar... ...para poder estabilizar... ...los bomberos trabajan... ...ahora en el flanco izquierdo... ...que continúa abierto... ...y el viento los está reconduciendo... ...hacia sentido noreste... En sentido contrario a la población de Horta de San Juan. Según los últimos datos provisionales del Cuerpo de Agentes Rurales, el fuego ha afectado a 800 hectáreas de masa forestal, en las que 400 pertenecen al Parque Natural de El Port y el resto son espacios de interés natural. La carretera. 330 y 334 a su paso por la población de San Juan están cortadas y la Dirección General de Protección Civil mantiene activada la fase de emergencia 1 del Plan de Emergencia para Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Cataluña. La verdad es que, mirando el entorno y mirando la situación que se está viviendo, cuatro fallecidos, dos heridos graves, que se recuperan aparentemente de forma favorable, la verdad es que nos da una tristeza especial, porque se ha dicho muchas veces que el pulmón del planeta está en la reproducción forestal, está en las masas forestales, que permite cada día... Renovar eh, nuestro aire, nuestra respiración, nuestra capacidad de seguir viviendo. Un incendio aparte de los árboles, la vegetación. Hay miles y miles y miles de especies que quedan atrapadas sin poder salir y que también, no solamente el ser humano, perderán la vida. Y la zona tardarán más de 40 años en que se pueda volver a repoblar de estar de la misma forma que estaba antes del incendio. Los bomberos y las dotaciones del ejército intentan estabilizar el perímetro, sin embargo, el viento cambiante de rachas fuertes hace que mientras que vas cerrando un frente, se vayan abriendo otros. Estamos en un periodo del año complicado para los incendios, hay que tener mucho cuidado. Esas botellas Esos latas de refresco, esos cristales rotos, las colillas de los cigarros por la ventanilla de los coches. Ni pensar en barbacoas, ni en comidas campestres que necesite el fuego para elaborar la comida. Estamos en un momento complicado. Sentimos profundamente la situación de, la, de las cuatro familias. Esperamos que los otros dos se recuperen. ...pero sería bueno que todos nos concienciáramos un poquito... ...que el medio ambiente... ...no solamente hay que hablarlo a nivel de conferencias internacionales... ...para el cambio climático... ...sino también... ...hablar de él... ...en los entornos donde nos movemos cada día... ...si conocierais el entorno donde está Radio Adventista... ...es un precioso... ...una preciosa ladera de la montaña... ...llena de pinos, preciosa... ...pues hace no mucho tiempo también hubo un incendio que arrasó prácticamente parte de la población arbórea de la zona. Ojalá, ojalá se pueda hacer un trabajo hoy eficaz, que la temperatura, la climatología y el viento ayuden y que muy pronto pueda ser extinguido ese fuego para no seguir mermando y restando la capacidad respiratoria de la, de la tierra para que podamos seguir viviendo a partir de ese pulmón que Dios creó y ojalá que los heridos se recuperen pronto y que todos llevemos un poquito de cuidado para no producir incendios incontrolados, incendios innecesarios, porque todos necesitamos de los árboles, de la naturaleza y del oxígeno que ellos nos proporcionan Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista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 Are you show sure up what a greater love can do by being there for my best you and Lord I give all I can give all my, all of my heart long as I shall live so Lord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 I should live. So, Lord, oh Lord. In every Pues aquí estamos, tíos amigos, aquí seguimos, aquí seguimos y aquí estamos, pues entramos a esa sección que tanto os gusta, lo sabemos, nos ¿no? lo habéis dicho muchas veces, que os gustan mucho las efemérides, la historia, uh -huh. pues eso vamos a ir a hacer un poco de historia con Antonio, con Esther y un servidor, pues para poder recorrer todos esos acontecimientos que han sido la vida del ser humano a lo largo de los siglos, 22 de julio, pues uh -huh. ya vamos avanzando, ¿eh? poquito a poquito, estamos a miércoles, estamos a la mitad la penúltima semana de programas en directo hasta septiembre. No, no preocupéis que no os vais a librar tan fácilmente nosotros. ¿eh? ¿Eso es sí. una amenaza? No, no, no. Por, por eso digo... suena eh, suena, suena Es decir, aquí estamos con muchísimo gusto pues para hablar un poquito de las efemérides, que seguro que son bueno, muy variadas. Y antes de comenzar me gustaría mmm, saludar a alguien que nos ha venido a visitar hoy y que uh -huh. nos ha hecho muchísima ilusión. Él es Eduardo Fortea ¿eh? que trabaja aquí en el Colegio Hombre. Adventista de Sagunto. Él trabaja con números y le hemos invitado a pasar a a nuestro estudio y ha dicho que no, que él trabaja con números. Pero bueno, nos ha gustado muchísimo eh, pues, eh, esa visita. ¿eh? Así que pues, muchísimas gracias, Eduardo. Por y además visitarnos. ha dicho que se lo pasa muy bien con nosotros. Sí, sí, que se divierte. Le mandamos un saludo porque por la mañana sabemos que por motivo de trabajo no nos puede escuchar. Uh -huh. Pero esta tarde estará con nosotros en la reedición del programa, así es que le mandamos un saludo sí, y además, a él y a la familia. Algunos de los programas que hacemos le gustan y suele luego hacer comentarios sobre ellos cuando no lo encontramos muy por bien. ahí por el campo. Bueno, sí. es uno más de los muchos oyentes que nos escuchan. Desde sus hogares y que, bueno, nos gustaría también conocerlos. Y que nos escriban y que exactamente, nos llamen, claro Exactamente, exactamente, que sí. Bueno, pues vamos con las efemérides de este 22 de julio. Un día como hoy, en 1894, se celebra la primera carrera automovilística de la historia entre París y Rouen La velocidad media de los vehículos, no os ríais alcanzaba los 20 kilómetros por hora. Bueno. bueno, algo Oye, es algo 1894 Empujaban está el bien, carrito ¿Qué? ¿Qué? No, hombre, no, está bien. no son Un caballo al galope no sé lo que debe alcanzar no, Pero no sé debe tampoco. estar por los 10-12 kilómetros ¿eh? uh -huh. y, y los picapiedras bastante menos Bastante menos, sí, sí Pero bueno, 20 kilómetros por bien. hora, imagínate segura, y, y seguro que había accidentes Bueno. A esas velocidad, seguro que había Lo que no había porque... era radar, ni quitar los puntos no, todavía. Eso, no, los puntos se los darían luego en el accidente. Pero lo cierto es que nos hemos ido acostumbrando a, a, a una vida acelerada y estamos acostumbradas a, a vivir eh, acelerados. Entonces, cuando vemos un coche, ya calculamos por la distancia si podemos pasar o no, si nos tenemos que subir a la acera, si no. Pero en aquella época que no estaban acostumbrados a los coches, pues posiblemente, eh, bueno, hay un... Si recordáis alguna es que hemos dicho, que eh, Gaudí fue atropellado por un tranvía Ajá. porque, bueno, es cierto que parece que tenía problemas de audición y tal, pero que, que era habitual a veces, que había gente que era atropellada por los tranvías, que no solían ser transportes públicos que corrieran mucho tampoco. Claro. O sea que nos hemos ido acelerando todos de tal manera que estamos acostumbrados a vivir pues a una cierta velocidad. Cosa que en aquella época pues se vivía cuando se salía el sol, se acababa el día cuando se ponía el sol. Nosotros hoy en día no, o sea, tenemos un aprovechamiento del tiempo mucho mayor. No Ajá. sé si es bueno o es malo ¿eh? en Ajá. algunos extremos. También bueno. depende de la cultura, ¿verdad? Porque te vas a Francia también, y tiene otra forma de vivir. A ciertas horas ya no hay nadie en la calle y aquí, bueno, bueno aquí hasta la madrugada... Bueno, sí, eso tiene que ver también con la cultura, con el claro. clima también... Eh, eso es cierto es En curioso. los países del norte de Europa O si te vas a Canadá O al norte de Estados Unidos Y a algunos otros países Pues es cierto que la cultura es, Se realiza más la vida social Dentro de los sí, hogares sí, uh -huh. sí, sí. Aquí en España Estamos más acostumbrados A las fiestas Ahora en este periodo Que, que hay fiestas Por casi todos los pueblos En julio y en agosto Pues la gente vive en la calle uh -huh. Porque es que el calor también Sí, es que no se puede no salir de casa se esta puede tarde. estar en casa es así Así es que, bueno Bueno Es lo que hay, es, lo es que hay. la velocidad. Pues fijaros, también un día como hoy, un 22 de julio de 1924, España triunfa en la exhibición de pelota vasca realizada en el marco de los Juegos Olímpicos de París. Normal, bueno, normal, normal, normal que, triunfaramos, que triunfaramos, pues, ¿eh? Eh, No eh, sé si eh, alguien eh, más sabría jugar. Im imaginaros. Eh, está claro. muy bien. Habría que saber cuántos se presentaron eh, y cuántos sabían jugar a eso. Porque vamos... No, la pelota vasca, hombre, supongo que sería un éxito por la novedad, ¿no? Mucha claro, gente no lo conocería. Claro. Aunque un juego como la pelota vasca, que es un estilo como, como de frontón por... Uh -huh por entendernos un poco, pero son, son deportes, digamoslo así... Aquí o ¿Tenemos actividades. en Valencia algo así, no? ¿El, sí, sí. ¿El trinquete? No, el trinquet no, es, que... donde se realiza, ah, es donde se realiza. ¿Cómo se llama el, el juego? Se Eh, no sabemos. No sé, no, la sé. pelota valenciana. No sé. <ríe> bueno, pues si llama? hay algún valenciano Espera. por ahí que nos llame y nos cuente cómo se llama ese juego. Lo sé, lo sé, porque donde sí. yo vivo al lado hay un trinquete en la y juega. Punta de la pero sí, ahora igual me pero sale. Pero sé que es lo mismo, momento. ¿no? Sí, bueno, sí. lo mismo no, pero parecido. No, es parecido. Con una pelota, sabe ¿Sabes lo la que la pasa? Que sí, se juega en la pared, pero eh, se juega una especie de tenis. Hay dos equipos, uno a un lado y otro lado, y se utilizan las paredes. Pero el frontón, por ejemplo, es un rebote a la pared y los dos equipos están como mezclados, están en un mismo bando. La pelota valenciana, eh, no recordará qué nombre tiene, eh, juega un equipo enfrente de otro. Entonces se van tirando la pelota y utilizan las paredes. Y además me ha llamado mucho la atención porque el público, las gradas, están prácticamente metido en el campo. Entonces, a veces la pelota. La pelota puede caer ahí. No, no, sí, a veces la pelota cae al público uy, uy, y tal. Uy. Sí, sí. Y bueno, Iré pero con son, casco, cuando son, vaya a verlo. Pues sí, porque esas pelotas <risa> si te dan en la cabeza te hace daño. Ay, ay, son ay. juegos, digamos, dentro de la vida cultural de las poblaciones y que están socialmente muy aceptados. Uh -huh. Y bueno, y tienen toda su normativa y toda su historia y es muy interesante. Pues sí, yo creo. Lo creo que sí. Fijaros, un 22 de julio de 1937, México acoge a 500 niños españoles de la guerra. ¿En qué año has dicho, perdón? En el 37 mira. Ah, no, el 37, en el 37, claro. comenzó, comenzó la guerra civil eh, Esta efeméride, la verdad es que yo no la tenía presente Sí tenía presente a los niños españoles fueron? Que fueron ¿Sí? a Rusia, ¿no? Esos uh -huh. niños Que, que, que, que, bueno, que vivieron allí y todavía siguen viviendo allí. Tal vez Rusia acogió muchos, muchos más. ¿no? Posiblemente. Y me acuerdo que mi abuela nos contaba que no sé. a sus seis hijos quisieron llevárselos a Rusia. Los seis. Y ella dijo, oh. sí, sí, los seis. Ya dijo que si ella iba, podían ir a Rusia. Pero si ella no, no iba con ellos, no. de eso nada. Claro, pero, no le dieron permiso para claro, ir con ellos. Fueron, tanto, muchos, no fueron. fueron muchos los niños que salieron de los puertos del país del norte, del Cantabria. Uh -huh. Hacia Rusia, pero hacia México no lo sabía. Reconozco que sí, ese sí, dato... Sí. 500, fíjate. 500. Bueno, uh -huh. 1942 se traslada a Treblinka, en Polonia, uh -huh. el primer contingente de judíos sí. destinado a este campo de campo concentración. De concentración. Uno terrible, de los más hoy es un día terrible. triste sí, entonces. Sí. Treblinka Qué y pena. Auschwitz fueron... Campos de, de muerte sí, porque... Y muchos otros sitios sin nombre están famosos sí, sí, también, ¿también? Pero, pero ahí las concentraciones De, de presos era tremendo sí. y, la... y sobrevivir a un campo de estos Que hubieron algunos que sobrevivieron Pero escasamente sí, muy quedaron, quedaron mal la, la, la verdad es que durante la edad media la convivencia entre judíos musulmanes y, y, y, cristiano. y cristianos en España no fue mal no, no, durante, no pero, durante algunos siglos no fue mal lo que pasa es que esos es campos de concentración el, el origen es otro ahí, ahí, ahí, no, sí, ahí está no, no pero luego ya pues eh, empezaron a ir esas persecuciones, todos esos problemas pero hubo una, una época que incluso había casi una teología única entre judíos, musulmanes y cristianos en España ¿eh? uh -huh. Curioso, Y sí, hablamos sí. de esos campos de concentración de los judíos, pero también hubieron muchísimos gitanos, por ejemplo, sí, por también, ejemplo también, eh, cierto. provenientes de Rumanía sobre oh, todo de y esos países con del Este También, genéticas, también, también Bueno, ya ¿verdad? conocemos un poco el, el, el, el, el, el, el interés de, de establecer una raza pura y eso suponía pues eso, que había que a mucha gente. Un desastre. En 1942, un día como hoy, 22 de julio, se promulga la ley por la que se exime de pago de impuesto la transmisión de bienes de la Iglesia y las congregaciones religiosas. ¿No? Bueno, pues desconocían el, el momento, 42 la el transmisión 42. de bienes. O sea, eso uh -huh. a qué se refería, por ejemplo, la gente cuando moría quedabas su, su testamento su, su patrimonio a la, la, iglesia. la iglesia no tenía que, que pagar eh, que pagarlo que bueno no. y quiero deciros que esta ley sigue estando vigente en, no se ha terminado fíjate desde el 42 no se ha terminado pero cuando tú donas a una iglesia legal en españa tu patrimonio no hay impuestos de, tras, de transmisión no. patrimonial sea la confesión sí. sí sí sí es legal vale. sí Uh -huh. Es bueno, decir, me... eh, a, aquellas que tienen firmadas A través de la de uh -huh. comunidades judías Y comunidades musulmanas, uh -huh. los acuerdos con el Estado eh, La transmisión patrimonial no se paga Y además están eh, exentas De impuestos bueno. de bienes e inmuebles ¿También, no? no lo sabía Ya sabemos que hay algunas eh, algunos testamentos Que están cargados de más de deudas Que de, <risa> sí, <risa> más eso, de saldo de sí, es Hay que tener cuidado con eso Sobre todo lo de las hipotecas <risa> claro. pues ay, Yo ay. te daría mi piso Pero tendrás que pagar la hipoteca <risa> No sé si nos conviene, eh nos sí, pues lo vamos a pensar un rato Bueno, 1944-22 de julio finaliza la conferencia económica de Bretton Woods que acordó la creación del Fondo Monetario Internacional y del BIRD o Banco Mundial uh -huh. Nos metemos ahí en economía, ahora mismo cuánto están trabajando Sí, sí, sí, la verdad es que Estamos viviendo una época mala económicamente, es a nivel mundial, eso hay que reconocerlo, no es un problema de España solo. No, no. Aunque la recuperación se prevé que en algunos países será antes que en España, y eso también hay que decirlo. Y, y bueno, tal vez porque España ha tenido un crecimiento exponencial durante unos años, y ahora la caída también es exponencial. exponencial. ¿no? Así es que es la recuperación física, nos va a costar. Sí, sí, tanto va... subes, tanto te caes. Exactamente. <risa> de, todo, de, Pero bueno. de, de todas maneras, hay, hay cosas que te llaman muchísimo la atención, ¿no? Como la cantidad de dinero que se están gastando, que no digo que esté mal, ni que yo no lo juzgo eso, en, en prestaciones sociales, uh -huh. que antes de la crisis era impensable, impensable que pudiesen gastarlo, ¿no? Entonces ahora hay menos ingresos, hay menos IVA, no, hay menos sí, impuestos, y sin se está embargo se están endeudando. ¿no? Se están se está endeudando, y a la larga la gente tiene que ser, tenemos que ser conscientes que eso hay que pagarlo, lógicamente. Cuando Cuando el Estado debe no dinero, eh, solamente no... sale de los impuestos. Eso Yo no me quiero claro. meter en política, pero hay cosas que no entiendo muy bien. O sea, no. tanto tiempo que han pasado los niños sin tener un ordenador y ahora necesitan tener un ordenador, pues hombre, que se esperen a que acabe la crisis. Eh, bueno. Yo no sé no, si es que no, realmente No, los y además, porque... Porque... ¿Algo? espérate lo de los ordenadores, espérate que tienen que llegar no todavía. Sé, ¿eh? No, no sé. de todas de todo maneras, si en cuanto a ese detalle que, ser, que estás comentando, a mí me llama muchísimo la atención que tampoco podamos opinar los padres si queremos o no queremos mm. un ordenador para nuestros hijos es que, es que hay cosas que no puedes no opinar llegué. si tu hija aborta no aborta que no, vas a opinar los pero, ordenadores también, claro, es verdad, eh, las cosas. también es verdad los ordenadores ah, todavía no han llegado a lo mejor son para que los niños lleven las cuentas, <risa> sí, será cuentas eso. no sé Bueno, pues eh, seguimos adelante un poquito. En 1946 se celebra una conferencia internacional en la que se decide tal día como hoy la creación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Bueno, bueno. papel? Yo, yo tuve el placer de, de visitar el edificio central en uh -huh. Ginebra por dentro. Nos lo enseñaron uno de los médicos que, que trabajaba allí. ¿Y qué tal se comía? No, comer no comimos, ah, bueno. comer no, no, no comimos, lo que sí fue interesante que la abrieron el domingo para que pudiésemos verla Está bien. y no era un día de, de, de, visitas. de visitas y la verdad es que fue un paseo agradable de la mañana, unas instalaciones muy bien hechas y con grandes proyectos y aprendí ciertas cosas que yo no sabía porque le preguntamos, recuerdo que en aquella época, ahora unos 20 años que la visitamos, eh, se habían tirado en esa semana mmm, un barco entero de quesos, uh -huh. de quesos mmm, suizos Al, Vaya lástima, al, al Báltico. Uh -huh. Y le preguntamos a, a, a la persona que nos, nos guiaba, un médico es, español, eh, bueno, ¿y por qué no se ha reconducido de alguna manera? Dice, mira, es que el problema de la alimentación del tercer mundo uh -huh. es mucho más complicada que un sí, barco sí que eh, tirado al, al océano. Sus estómagos no están preparados para nuestra comida y los mataríamos si comieran esos productos como los consumimos nosotros no hay decir no es tan fácil les decía recuerdo de un doctor en, en, en medicina no, nos decía mira no es tan fácil eh, con eso no sabíamos qué hacer se podía haber recomprado se podía haber renegociado pero es que no no, no podemos llevar ese tipo de alimentación al tercer mundo porque sus estómagos no la pueden digerir. Es ¿Serioso? un problema complejo, sí. 1973-22 de julio, el ciclista Luis Ocaña gana el Tour mm. de Francia y se convierte en el segundo corredor español que lo consigue. Me acuerdo, bien, me, me de, acuerdo de él. Sí. Uh -huh. Un bueno, Indurain, eh, Luis Ocaña, son grandes del ciclismo. Ahora mismo, pues eh, vemos en las diferentes se están cadenas. Celebrando, pues esas, sí, exactamente. Eh, lo, que, lo que pasa es que no es un es deporte de que a mí me bicicleta. que a mí me enganche para, para ver en televisión. Me parece sí. como me parece como muy aburrido. Lo que pasa es que como todos los deportes a veces se, se, se aprecia más cuando se practica también y hay claro. que reconocer que el, el ciclismo es un deporte muy sacrificado, ¿eh? uh -huh. muy muy sacrificado. Pero muy bueno, duro, es muy duro, claro. Un 22 de julio también, vamos terminando, en 1977 se celebra en el Congreso la ceremonia de la solemne inauguración de las Cortes Constituyentes Españolas, en la que el rey Juan Carlos de Borbón reconoce la soberanía del pueblo español. Muy bien, es bueno, todo un avance, bueno, ¿eh? soberanía del pueblo español, sí, sí. en deprimiento de la soberanía de, del sistema anterior, ¿no? sí y es un reconocimiento también de, bueno, de, de su papel, de su nuevo papel como, como rey de España, lógicamente, que no participa directamente en lo que es la política, porque la política y la dirección, digámoslo así, de del del De la nación española se realiza a través de su gobierno es un uh -huh. parlamentario, ¿no? Uh -huh. Elegidos, ah, pues, exactamente democráticamente, democráticamente por elecciones. Uh -huh. Y fijaros, este sí que os va a dejar el a 22 de julio 2002 aparece muerto en una playa de Tasmania en Australia un calamar gigante con tentáculos, fijaros, de 15 metros cada tentáculo. Uh, Imaginaos qué pedazo de tentáculos pedazo de la... tenía el animalito <risa> Algunos dirían menuda ración de calamares sí, <risa> Digestión que no veas. <risa> no vea Aparte de que no es un alimento sano no, no, que ya, Encima ya, pero bueno, alguno... En cantidad Tremendo gigantes, sí, El abuelo de calamares La cantidad de cosas que hay en, en los fondos mar, marinos Que no eh, conocemos, que no conocemos eh. sí, sí, sí. Nos empeñamos en investigar en la estratosfera Pero realmente si, nos, si fuéramos A las profundidades marinas uh -huh. Es que, pero, pero hacia abajo no le ha interesado nunca ir a nadie ¿eh? Ya ves, ya ves, ¿qué, qué cosas Hombre, solamente nos interesa cuando encontramos O petróleo a Julio o Verme. alguna cosa O los tesoros De los barcos exact que fueron hundidos Exactamente, eso sí que interesa Un calamar gigante, pues bueno Bueno, y por último, un 22 de julio en 2004, la Comisión Ballenera Internacional abre de nuevo las puertas a la caza comercial de estos cetáceos, lo que supone el fin de la moratoria vigente desde 1986. Bueno, ahí, ahí presionaron un momento países tristísimo. como Noruega, y como Japón, Japón Exactamente. Eh, Bueno, sus economías Exactamente. pues van como van y, y dependían. Se De todas las formas, después de una moratoria se supone que ha habido una procreación, digamos así, natural, y bueno... bueno hay especies es un que tipo todavía especie, no han acabado de... No son especies protegidas, bueno, son protegidas, sí, sí. pero por periodos, por periodos, lógicamente. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Eh, la verdad sí. es que nos estamos cargando el planeta, el planeta sus habitantes, en pocas, y bueno, en pocas palabras, pero, pero bueno, no sé. Ahí está. Y bueno, en cuanto a nacimientos y defunciones, 1478 nace Felipe I el Hermoso, padres wow. de, de Carlos I el Emperador, uh -huh. 1515 Felipe Neri, aquel poeta y religioso italiano... Sí. En 1926 nace Tip, aquel humorista español. Ah, ¿eh? Compañero de Col. Era el alto, ¿no? Tip y col, tip, no. Tip era no, alto y bajito. No, a ver, Tip y Col. Cole y col. era el, sí, el pequeñito? Tip, no, Tip el, el alto. El, tip el alto, me parece. Y el Cole el, el bajito, el sí que. Dúo, bueno, ¿verdad? Humorístico. Sí, sí, sí. Y en 1963 nace también Emilio Butragueño Santos Fulo, futbolista uh -huh, español. Muy Mal. bien. Y ya rápidamente, de la Quinta del rápidamente, que tenemos una entrevista muy interesante. Interesante, y que... sí, vamos a dejar el vamos tiempo necesario. ¿Y el pensamiento a qué lo vamos a dedicar? Pues el pensamiento. Mmm, yo creo que todos necesitamos un plan para nuestra vida. Vamos a hablar precisamente de eso. Pues muy bien, sí. El mejor plan para tu vida. Cuenta una vieja historia que un finlandés ateo dejó en su testamento la hacienda que poseía al diablo. Cuando el hombre murió, las autoridades no sabían cómo cumplir el pedido. Finalmente, después de semanas de deliberación, la corte decidió que la mejor manera de cumplir la última voluntad del rico hacendado era dejar todo abandonado, la tierra sin cultivar, la casa sin limpiar ni arreglar, los jardines llenos de hierbas malignas y los graneros vacíos. La corte declaró en su veredicto, la mejor manera de permitir que el diablo tome posesión de algo es no hacer nada. Bien, pues justo eso es lo que pasa con la vida. Por eso, haz planes, no te quedes con los brazos cruzados. Tal vez te preguntes, ¿qué significa hacer planes? Alguien me dijo, soñar. Nadie debe subestimar el valor de los sueños. Los sueños son importantes. Hay gente que nunca sale de la mediocridad porque es incapaz de soñar. Nunca llegaremos más lejos de la meta que nos propongamos, por eso apunta al sol. Si fallas, al menos caerás en las estrellas. Pero un sueño sin un plan no es más que un deseo. Un plan es el camino que te llevará a la realización de tus sueños. Necesitas un plan para alcanzar tu sueño. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Dónde estás en tu vida espiritual, financiera, familiar, académica o profesional? Responde. Y ahora, pregúntate. ¿A dónde quiero llegar? Si tú no sabes dónde ir, ¿cómo vas a hacer para llegar? ¿La mejor manera? La mejor manera de llegar a algún lugar es haciendo planes. Una vida sin planes y sin acción es una vida en desintegración, porque esa es la ley propia de la naturaleza. Después de la entrada del pecado en este mundo, estamos condenados a la desintegración. ¿Viste ya que con el correr de los años la visión se va debilitando, la audición disminuye, las células mueren y los huesos se desgastan? Eso significa que si tú no haces planes para salir todos los días del presente estado de cosas, tu vida entrará en retroceso. La vida es una lucha diaria contra la mediocridad, la superficialidad y la vanidad. Pero pelea con prudencia y con sabiduría. Busca consejo en aquel que es la misma sabiduría, aquel que nunca falla. Él tiene un plan perfecto para tu vida, como lo tenía para Abraham, Jacob, José, Moisés, Ruth, Esther, Daniel y tantos otros. Dios guiará tu vida si te decides a ponerla en sus manos. El mejor plan es el suyo, el que Él tiene pensado para ti si estás dispuesto a escuchar su voz. Pon tus planes en Dios Encomienda a Jehová tu camino Confía en Él y Él hará Estás escuchando Entre Amigos En Radio Adventista Nie, Radio Adventista, hoy es miércoles y como todos los miércoles pues tenemos nuestra entrevista. Estamos escuchando una canción eh, preciosa, la verdad es que es, eh, está siendo muy escuchada en los medios de comunicación últimamente y es una canción que nos ha llamado la atención. Tenemos con nosotros en el programa de hoy a Darío Sangüesa, profesor de Historia del Colegio Adventista de Sagunto. ¿Qué tal Darío? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, contenta de tenerte para analizar un poquito esta canción. La verdad es que eh, la hemos escuchado varias veces y eh, a lo mejor no hemos sido conscientes eh, de la letra. Es una canción comercial, es una canción que se está mm. escuchando pues en diferentes cadenas eh, de los medios en estos momentos de radio. Y, y bueno, pues la verdad es que eh, tiene un mensaje eh, cuanto menos que interesante. Sí, a mí me sorprendió mucho que una... Una canción así, viniendo de un grupo tan comercial y, y sobre todo siendo Grammy de Oro, eh, fuese tan tan pegadiza, tan sugestiva. Eh, la verdad es que la escuchas una y otra vez, una y otra vez y te engancha. Uh -huh. ¿De quién es la canción? Es ¿Y de ¿Cómo un, se titula? De un grupo británico, Coldplay, uh -huh. y eh, la canción se titula Viva, Viva la Vida, así en Viva español. No sé, bueno, sí que sé, luego lo vamos a adelantar ¿eh? el, el por qué ese título cuando la, la letra de la canción es totalmente en inglés Entonces, Claro, Viva la vida parece suena así, en español suena un poco eh, Eres un viva la vida eh, Como, sin embargo, la, vamos a ver que es todo lo contrario, ¿no? Viva la vida con mayúsculas, sí, exacto, la vida Exacto <risas> Es interesante Sí, la verdad es que, eh, pues, profundicé un poquito en, en la cuestión Quise ver cómo era la letra en inglés uh -huh. y luego también pues ver la traducción no para entender realmente el mensaje que intenta dar este, este grupo pues eh, con esta canción. Porque hay mucha gente de distinta, de distinta ¿cómo diría? extracción social que le gusta esta canción. Uh -huh. Estoy hablando de gente que entiende el inglés. Uh -huh. Y digo, no puede ser que a todo el mundo le guste. La misma canción. Uh -huh. Aquí tiene que haber truco, tiene que haber gato encerrado. entonces por eso me metí a ver eh, cómo es la letra y qué es lo que nos está diciendo. Si te fijas, es, es un poquito... da un poquito de miedo al principio. ¿eh? Uh -huh. Porque dice así, dice... Solía gobernar el mundo, los mares se levantaban cuando yo lo decía. Ahora en las mañanas duermo solo, barro las calles que solían ser mías. Empieza así un poquillo, que a mí me da un, un poquitín de repeluz, ¿no? Me sí. suena así un poquillo... Satánica, permítemelo. Sí. Eh, Vamos a ver que es todo lo contrario. Ya el, la, el, la siguiente estrofa es un poco, un poco diferente y ya nos da alguna pista. Dice, solía tirar los dados, sentir el miedo en los ojos de mis enemigos, escuchar la gente cantar, el rey ha muerto, larga vida al rey. Por un minuto tuve la llave, después las murallas me fueron cerradas y descubrí que mis castillos se asentaban encima de pilares de sal y arena. Aquí tenemos dos pistas importantes, ¿no? Sí, aquí tenemos... Mmm, en, solía tirar los dados y, y mis castillos en pilares de sal y arena. Hace dos referencias... Mmm, clave para entender un poquito de qué va la cosa. No sé si nuestros oyentes recordarán que Albert Einstein, en cierto momento, para explicar su, su teoría cuántica, eh, empezaba con que Dios, con una pregunta, ¿Dios juega a los dados? Con, con el destino de un, del universo, ¿no? Sería absurdo, ¿no?, Jugar a los dados. Bueno, pero, pero también es... es verdad que se repartieron sus ropas eh, a los dados, los soldados eh, eh, romanos. Es, es una frase de Einstein que, que queda ahí en, en los anales de la historia, ¿no? Uh -huh. Luego eso le sirvió para explicar su, su teoría de la física cuántica y, y bueno, pues el, el grupo Coldplay utiliza esta, esta frase, ¿no? Como uh -huh. solía tirar los dados. Y luego la referencia bíblica a los castillos de, de sal y arena. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué van diciendo esto? Si, si nos fijamos un poquito más hacia adelante, podemos comprender hacia, hacia qué se están refiriendo, o hacia quién se están refiriendo. Nos habla del rey, de, el rey ha muerto, larga vida el rey. Sí. También a Jesús se, se le llamaba el rey de los judíos, ¿no? Sí, una semana antes de su crucifixión, él entró subido en un pollino para, para mostrar que él, él era el rey, aunque ya sabemos todos nosotros que esa actitud de Jesús, que no solía ser la actitud propia de él, pues era una actitud que pues estaba dentro del plan y que precipitaba un poquito lo que sería eh, su muerte en el Calvario. ¿no? Era un acto de, de propaganda como diciendo pues, que todos los poderes políticos miren que estoy aquí, ¿no? que Ajá. todos sepan que estoy aquí. Incluso hay otra parte de, la, de esta primera parte, valga la redundancia de la canción, Ajá. que dice, por un minuto tuve la llave, después las murallas me fueron cerradas. Eh, Realmente Jesús tenía la llave de, de Jerusalén. Eh, Sí, sí, sí. Para explicar eh, un mundo mejor y mu muchas más cosas, ¿no? Pero ciertamente el fueron cerradas y lo crucificaron. Estaba dentro del plan. Si no hubiese sido así, pues ahora no seríamos nosotros mismos salvos por fe, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, era, era una cosa que Jesús sabía muy bien, que es lo que estaba haciendo y, y él lo hizo pues, eh, con toda la intención del mundo ¿eh? uh -huh. para darnos esa segunda oportunidad. da la sensación que, no sé si es el propio cantante el que eh, escribió la letra, Pero la persona que escribió la letra eh, estaba muy versada en, en la vida de Jesús y de lo que está cantando en este caso parece que es eh, esa misión de Jesús en esta tierra que su pueblo en aquel momento pensaba que tenía que ser rey y uh -huh. fue crucificado. De esa, ese chasco eh, que se llevó la gente, pues que esperaban un rey terrenal y sin embargo él vino a hacer cosas más grandes, ¿no? Parece que se mete un poco por esa línea. Es una línea bastante profunda teológicamente sí. hablando. sí. Pero eh, el, el autor de la letra de la canción Sigue estando un poquito también eh, a sabiendas De que quien lo escuche no lo va a comprender del todo Entonces nos mm. da más pistas un poquito más adelante Fijaos Vamos a ver. Escucho las campanas de Jerusalén sonando Coros de caballerías romanas cantando Ser mi espejo, mi espada y escudo Mis misioneros en una tierra lejana Por alguna razón no me puedo explicar Que alguna vez aquí nunca hubo una palabra honesta Eso era cuando gobernaba en el mundo. Vamos a ir analizando sí, Fijaros. Por trocitos. Eh, está diciendo las campanas de Jerusalén uh -huh. y sonando coros de caballerías romanas, cantando. Eh, está claro a qué momento de la historia está haciendo referencia, ¿no? Uh -huh. Y lo tenemos muy presente todos los años en las fechas de Semana Santa. Toda esta cuestión y todos nuestros oyentes seguro que habrán visto alguna película típica que ponen en Semana Santa, pues... ...que hay esta, esta escenografía, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, eh, ser mi espejo, mi espada y escudo, pues eh, eso más o menos está hablando de, de que realmente si somos hechos a imagen y semejanza de Cristo, él estaba lejana, en forma de hombre ahí. Tal vez incluso se relaciona con la siguiente frase, mis misioneros una tierra lejana, o sea, ser mi espejo, mi espada y escudo, mis misioneros una sí. tierra lejana, los misioneros... En tierras lejanas es verdad que son su espejo, se supone que son su reflejo, Exacto. su espada y su escudo. O sea, son los que protegen y los que luchan. ¿no? Exacto. Interesante. Sí, y luego, pues eh, las siguientes frases, por alguna razón no me puedo explicar que alguna vez aquí nunca hubo una palabra honesta. Eso era cuando aún gobernaba el mundo. Pues eh, quiere decir que, que aún cuando era un Cristo tenido en cuenta y adorado... ¿eh? Si alguna vez ha sido bien adorado En esta tierra Pues las, las palabras seguían siendo deshonestas ¿no? lo, lo, que, lo que decimos los humanos Lo que contamina Lo que sale por la boca Que es funesto ¿no? Además esto es lo que parece que más le llama la atención A, a la persona que escribió la canción de Coldplay Porque es el, como un poco el estribillo ¿no? Esto sí. de eh, Por alguna razón que no me puedo explicar Alguna vez hubo Aquí nunca hubo una palabra honesta Eso era cuando gobernaba el mundo ¿no? Es un poco como uh -huh. una referencia constante al pecado, ¿no? Qué pena que ahora no hay palabras honestas solamente las había cuando yo gobernaba el mundo antes de sí. el tiempo ¿no? antes de este tiempo de, de ciencia en la que la madre ciencia todo lo puede antes del pecado y, probablemente y, y, ¿no? y también antes del pecado probablemente Sí. Uh -huh. eh, fijémonos un poquito más, más adelante eh, dice fue el extraño y loco viento o salvaje viento eso depende de la traducción de quien lo haga quien y sopló a las puertas para dejarme entrar rompió las ventanas e hizo sonar los tambores esto nos recuerda a cierta plaga en Egipto que hubo cuando eh, a Faraón le dijeron que tenía bueno, al pueblo de Israel le dijo que tenía que poner la sangre en el dintel de las puertas porque si no iba a entrar el Espíritu de Dios a matar al primogénito ¿no? sí. y cómo entraba ese espíritu, realmente era un viento fuerte ¿no? Uh -huh. Hace referencia a eso la gente a mí también me suena un poco a, sí. Al, al el concepto Entenderme bien, al concepto de destino Un poco en el sentido de que a ver, Nosotros como cristianos no creemos que haya un destino Marcado, cada uno uh -huh. hace su destino ¿no? Pero sí es cierto que Jesús tenía un plan Y que tenía que cumplir una serie de, de Momentos históricos, tenía como en la cruz Había una serie de, de consecuencias ¿No es como que Habla un poco, fue el extraño loco O sea, un poco a, a ese destino En ese momento, ese plan que él tenía que cumplir Las cosas se fueron produciendo de tal modo que él tuvo que llegar a ese momento culminante, ¿no? Sí, que, que además tiene que ver también con el tiempo del fin. Uh -huh. eh, así mm, será también, mm, se describe en el Apocalipsis que será más o menos el tiempo del fin. En algún momento del Apocalipsis lo describe también de esta manera. Es muy curioso esto. Y además es eso ¿no? rompió las ventanas, sabemos que se rompió el uh -huh. templo, eh, se rasgó el velo del templo. Fue un momento... El momento, fue el momento sí. histórico, ¿no? la, el, el momento crucial de la historia de la humanidad y parece como que lo quiere resaltar de ese modo, rompió las ventanas, hizo sonar los tambores, un momento hecatómbico. La gente no podía creer en lo que me convertí, uh -huh. se había convertido en un crucificado, uh -huh. la gente no lo podía creer, los mismos apóstoles no se lo podían creer, uh -huh. la esperanza de la humanidad crucificada en una cruz gente no se lo podía no se lo podía explicar e incluso y sigo leyendo la canción los revolucionarios esperaban por mi cabeza en una bandeja de plata es verdad uh -huh. los revolucionarios los que los realmente los israelitas que esperaban la independencia de roma Fueron los mismos que eh, claro. crucificaron a Cristo De hecho, eh, liberaron, si, nos, si recordamos, liberaron a Barrabás aquel, Ese sí que era un revolucionario de los importantes eh, Lo liberaron en lugar de Jesús Así que realmente esos revolucionarios son los que le crucificaron Y di sigue diciendo la canción Solo una marioneta colgada de un solitario hilo ¿O oh, ¿quién, oh, quién quiere ser el rey? No, después de todo esto. ¿Quién sí. quiere ser el rey? y hey, Fíjate, después repite el estribillo, te escucho esa, las campanas. Esa marioneta colgada de un solitario hilo sí. me parece una metáfora preciosa de la cruz. ¿no? Una marioneta colgada de un solo hilo, el hilo, o sea, la marioneta de Cristo, la cruz es como ese hilo, ¿no? Que, es, que une la tierra con el cielo, una marioneta colgada de un solitario hilo. <risa> Qué situación tan terrible, tan, tan sola, tan... Desvalida Desvalida, sí, sí, sí, esa es la palabra sí. Jesús tan desvalido en ese momento no Y por eso pregunta quién quiere ser rey así no La verdad y, y al final de la canción Después de repetir el estribillo de Escucho las campanas De Jesús, dice Sé que San Pedro no pronunciaba O no quiso pronunciar mi nombre O sea, sí. claro Cuando Pedro cuando le niega le, Tres veces, le nega, le nega tres veces. <risa> es, Yo creo que las evidencias Están ahí, ¿no? Es... Eh, creo que los oyentes sepan que es una interpretación totalmente mía y, No, y pero que, me parece muy, muy correcta no Es verdad si la que gente... al principio cuando comienza Pues esto solía gobernar el mundo y los mares se levantaban Cuando yo lo decía, suena, suena así un poquito fuerte Pero realmente a lo largo de, de, de la traducción Yo creo que podemos estar de acuerdo con esa interpretación que haces ¿sí? yo, creo, yo creo que nos vemos ante la descripción de un Cristo desvalido olvidado ¿eh? uh -huh. que, que está reflexionando sobre, sobre sí mismo también desde un punto de vista que, que a lo mejor los, los cristianos adventistas no compartimos no pero que, que el resto del cristianismo sí que podría compartir no un, un Cristo pues pues eso que barre solo sus calles no porque no hay nadie más en las calles desiertas que, que Que en su, en su ciudad donde todos podrían tener fe y compartir con él la fe que está abierta a todo el mundo Pues realmente se ha quedado solo ante este mundo que, en, en el cual la ciencia todo lo llena Y el escepticismo, el ateo, el agnosticismo, todo eso lo, lo, lo llena Pero en aquel momento realmente se encontró solo Porque hasta los propios discípulos se marcharon, se escondieron o sea, Realmente estuvo absolutamente solo No también. solamente la gente que lo crucificó sino los suyos propios también le dejaron Me es... parece una canción preciosa, no solamente por la música y por, por los acordes, etcétera, sino por la letra. La verdad es que merece la pena estudiarla. Pero fíjate que Coldplay, si hubiese abordado así el tema, de esta uh -huh. manera tan directa uh -huh. ¿eh? y no lo hubiese eh, codificado en tantos versos, pues eh, seguramente no hubiera tenido el éxito que ha tenido. Uh -huh. Ellos hacen un videoclip eh, y de hecho hacen el videoclip eh, y le ponen el título de Viva la Vida... Con respecto a dos, a dos referencias muy concretas El videoclip es un lienzo El lienzo de la libertad guiando al pueblo De Eugene de la Croix Seguro que a lo mejor los, nuestros oyentes No recuerdan muy bien ese, ese cuadro Pero si les digo cómo es el cuadro Que es, que es eh, Madame Libertad eh, con, un, con un pecho fuera con la bandera francesa Y, y los revolucionarios detrás Seguro que recuerdan esa imagen mm. Nuestros oyentes ¿vale? Pues es ese cuadro eh, Y con una pintada encima que pone Viva la vida Y todo el videoclip va con, con el cantante y el grupo como si formasan, formasen parte del lienzo, un tratamiento de la imagen bestial, y, y al final eh, se deshacen en, en pinceladas, ¿no? Y toda la canción va con el lienzo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente, de manera... Que, que alguien lo pueda ver, dice, ah, pues es la libertad, está hablando de la libertad y está hablando de, de lo que es el cambio, de lo que de lo que sería la revolución, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es Cristo si no es eso? Uh -huh. ¿Qué es Cristo si no es eso? Porque en realidad Cristo nos dice la verdad os hará libres, ¿de acuerdo? Y es, y es su, su propio código es una revolución. Y es su... el camino la verdad y la vida, que es Exacto. esa vida a la que se está refiriendo Coldplay cuando pone el título Viva la Vida. Exacto que incluso ese título es de, de un señor Palito Ortega de, de Argentina, un cantante muy conocido allí, que tituló un LP Viva la Vida ¿Mm? uh -huh. Pero ellos lo, lo. Coldplay además le añaden otro subtítulo, Vive la Viva la Vida o o la Muerte y todos sus amigos, ¿no? Es, es un título también que, que está encriptado, por así decirlo, codificado, que, que sí, que parece muy bonito, que, que, que es muy vendible, muy comercial, pero que en realidad si lo analizamos desde esta perspectiva cristiana, pues sí, ¿no? Viva la vida o la muerte, ¿qué más nos da? Porque en realidad no es esta vida, la nuestra, ¿no? La, nuestra vida es la que el sacrificio de Cristo nos da, Y así nosotros poder vivir por fe, ser salvos en la vida eterna, ¿no? Hombre, eh, yo creo que vive la vida, la muerte sí que no. nos da, a mí sí que me da mucho, sobre todo no. esa segunda muerte, ¿no? La segunda sí, pero la primera... Ya, pero quiero decir yo eso no lo veo mucho, no sé, no, no lo entiendo muy bien, no entiendo es, lo que quieres decir. Sí, es, es eh, sencillo, si tenemos fe... sí La vida la vida aquí nos importa, de, de hecho, siempre estaremos pro vida, ¿no? Sí, sí, sí, viva la vida. Claro, y, y si, si tenemos fe, la muerte, en teoría, nos debería importar poco. Ajá. pero Yo lo ¿no? veo como una especie de... sí, pero yo eso no, no, no sé. Bueno, lo veo un poco en relación a, a, al cuadro y eso, pues a, una referencia a viva la vida con mayúsculas, ¿no? hay una, una un rechazo a a la muerte, un rechazo a la guerra, un rechazo a la falta de libertad, un rechazo a todo lo malo. Y un estandarte de ese Jesús que, que dejó su vida y que fue crucificado y que era una situación absolutamente absurda, o sea, una especie de reflexión sobre lo absurdo de la situación. El rey de reyes, Dios hecho hombre, viene a morir a este mundo por nosotros para que viva la vida, o sea, para que podamos vivir para siempre, para que tengamos vida eterna. Eh, y es un poco, pues, eso, no sé, me parece un poco esa, esa reflexión, ¿no? Bueno, ¿No? son, son reflexiones que, que están muy abiertas. No solamente nosotros podemos sacar reflexiones, había sí. un montón de reflexiones diferentes en, en diferentes páginas web, ¿no? Sí. Eh, pues interpretaciones de todo tipo, ¿no? Hemos encontrado sí. de, sí, de, de sí, todo. Sí. La verdad es que a mí yo me inclino por esta, ¿no? Porque sí. es un, una, una concepción un poco, yo sé que a lo mejor puede parecer su generis, ¿no? Pero creo que, que me gusta, eso sobre todo. Y que, y que va pues adelante con lo que podría ser eh, una corriente dentro del de, de pop o de los últimos 50 años en, en el cual de vez en cuando te meten canciones religiosas. No sé eh, si nuestros oyentes, oyentes eh, conocen la canción eh, The Streets Have No Name de U2, que también hablan de, de, del reino que viene, ¿eh? sí. de, de Jesús y del reino que viene o también aquella de Janis Joplin How Lord What You About Me que, que es todo el rato preguntándole al señor qué es lo que pasa conmigo, ¿no? Uh -huh. Si eso no es una oración, pues vale que lo cantaba Janis Joplin que todos sabemos de qué pie cojeaba ¿no? pero tal vez por eso ella lo necesitaba más que nadie y de vez en cuando dentro de, del panorama musical, pues eh, grupos con mucho éxito nos dan canciones que en realidad son canciones religiosas. Sobre todo, pues, esos grupos estadounidenses, ¿no? Donde la fe y la vida se mezclan un poco más. Y tienen esa a lo mejor los grupos españoles les cuesta un poco más no en ocasiones hablar de, de hay, dios en canciones hay veces hay veces, hay veces hay pe, eh. pequeñitas veces ¿eh? uh -huh. pero pero sí sí pues yo creo luego, que tener esperanza el tiempo se nos ha ido de la entrevista pero es realmente interesante eh, pues poder ver en, en el panorama musical eh, en estos momentos pues eh, personas que, que bueno que hacen canciones como esta que hablan precisamente de una esperanza ¿no? que tenemos todos los cristianos pues sí Menos mal <risas> Pues Darío, muchísimas gracias y Si quisieras ¿sí hacer alguna reflexión final eh, o decir algo final Porque el tiempo se nos ha ido No, no, creo que ya más o menos está todo dicho Y sí que les invito a los oyentes que no han escuchado la Ajá. música Pues que, que le, la escuchen, que realmente es hipnotizante ¿eh? <risas> Bueno amigos, pues eh, os dejamos un poquito con la música Muchísimas gracias Darío por habernos eh, traído esta, esta canción gracias Viva la vida de Coldplay que... Y continuamos con el programa Queridos amigos, este que ha llegado el programa de hoy, estamos ya encima del tiempo, prácticamente hemos acabado nuestro programa y queremos hacerlo como siempre, enviándoos un cordial saludo y con un texto bíblico que nos ayude pues, a emplazaros para mañana para que podamos estar juntos de nuevo. El texto se encuentra en Apocalipsis capítulo eh, 22, eh, el final de ese capítulo eh, dice, eh, Apocalipsis 22, 20, el que da testimonio de estas cosas... Dice, hablando de Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén, si sí, ven, Señor Jesús. Esperamos y confiamos en que la venida de Jesús sea muy pronto. Confiamos en ello. Hasta mañana, amigos.